El fluir, el fluir abre caminos, rodeando y sin rodear, con bloqueos y sin éstos. El fluir es vida, naciendo y renaciendo, y con cada renacer la perfección se abre camino. Torrentes que inundan, no solo por inundar, sino por vida generar. Torrentes que forman vertientes y que siguen las ya existentes por más que sean borradas por erosión y sol. Magma brotando de un corazón, generando pasiones y volcanes. Magma brotando de muy el fondo, con exorbitante calor, con exorbitante deseo, con exorbitante tesónio. El fluir a ver caminos cuando a los usuales usar no puede. el fluir abre caminos y cierra otros si así es menester el fluir es de torrentes, el fluir es de pasiones, el fluir es todo con el alma, con el corazón, con la vida.